y la Dirección de Municipal de Cultura está organizando siempre con conjuntamente con las OTB, con la subalcaldía y más que todo con la Iglesia no la devoción del Divino Niño y es que hemos tenido las reuniones de coordinación hace ya más de un mes que hemos estado en este trabajo haciéndolo, ya tenemos todo listo para el día 15 eh, surgió una petición de que se hiciera para el domingo 22 pero consultando con las demás Eh, instituciones que tienen que ver con el barrio, con el, los subalcaldes con, con las hermanitas que son prácticamente la, la de las iglesias del la, Divino Niño su devoción es el día tercer domingo de julio por lo tanto, se mantiene todas sus su celebraciones y nosotros también este, como apoyamos en la entrada del Divino Niño con premios, trofeos eso se mantiene, entonces eh, se lleva adelante, si de repente este algunos jóvenes se suman, bueno, pues vamos a van a ser bienvenidos. Pero tenemos eh, ya como 6, 7 fraternidades inscritas, a más todavía de los colegios tenemos. Entonces, yo creo que va a ser un éxito y Dios va a querer, Dios mediante el divino niño, así va a querer que sea un buen tiempo y que participemos todos.